Quería contar un poco acerca de lo que está pasando eh, con el arribo cultural que lleva adelante espacio de Fénix. Este año los costos de mantenimiento a mitad de año eh, se duplicaron eh, a más del doble eh, y eh, sobre todo bueno el tema de los servicios de gas y luz que deberían ser servicios básicos Eh, nos rondaron por alrededor de 10.000 pesos cada servicio eh, en tres meses, eh, así que todos los fondos que teníamos los tuvimos que poner ahí. Eh, eso sumado a que un grupo importante que venía sosteniendo el espacio eh, consiguió otro lugar y nos enteramos bastante a último momento, entonces no pudimos prever la situación. Entonces eh, nos vemos ante la la realidad de, de encontrarnos con, con una deuda importante eh, y que el y con la urgencia de decir bueno eh, hay que continuar o seguir o, o nos bajamos acá y bueno el deseo es de continuar porque consideramos que espacio de fénix es un, un espacio cultural único en la comarca para eh, por como cada espacio cultural que es único en la comarca y que no hay tantos y que es difícil en eso sostenerlos digamos ¿no? sobre todo en esta, en estas épocas de Maccrisis eh, donde los primeros afectados son los movimientos culturales eh, y sociales eh, y donde sobre todo uno no recibe apoyo de ningún tipo sino que lo hace todo bastante a pulmón. Nos gustaría que espacio defini sea un lugar eh hasta más económico para la para la comunidad y y para nosotros y de de una estabilidad y un sostenimiento que nos permita crecer y construir una sala de teatro o poder tener un buen sonido para las bandas que vengan a tocar y todo eso es un trabajo muy dormida cuando se habla de espacios culturales autogestivos independientes. Eh, pero cuando no se pueden mm, costear los servicios básicos eh, ya es aún más complicado. Entonces por eso nos abrimos a la comunidad en, para solicitar ayuda de, de distintas maneras. Eh, una es depositando en una cuenta que abrimos para esta situación eh, que bueno después por mensaje privado la persona interesada dice puede acceder eh, y otra es en nuestras urnas que van a estar colocadas o en la feria franca eh, en ave fénix y en radio nacional eh, y ahí sugerimos un valor de 50 pesos eh, o lo que cada uno cada una puede aportar eh, eso como un pedido a la comunidad después otro pedido puede ser eh, compartir nuestros eventos eh, acercarse a los eventos que hacemos a beneficio del arribo cultural y Eh, acercarse a conocer el espacio que está en valle nuevo 56 eh, atrás de radio nacional en el bolsón eh, nos juntamos los martes a las 15 horas una reunión entonces cualquier aporte eh, desde una idea un proyecto o venir a participar y conocer ese es un buen momento y bueno eh, eso agradecer igual a Eh, ya toda la gente que se está acercando. Queríamos invitarles a dos eventos que hacemos este fin de semana. El sábado a las 21 horas para jóvenes adultos tenemos una cena teatro eh, que se va a estar presentando tanga, un espectáculo de humor y, y música eh, que es un homenaje a las cancionistas del tango. Eh, podés venir a comer y ver la obra de teatro o solamente ver la obra de teatro. La obra es a la gorra consciente. El, la, la cena teatro 100, vale 150 pesos, si sos socio del espacio, tenés descuento en la cena, eh, y el domingo eh, va a haber una kermés por el Día del Niñe, eh, con juegos para todas las niñas de todas las edades, eh, Juegos muy que tienen que ver mucho con el cuerpo, por las condiciones del espacio, que es muy grande, y tiene esa posibilidad de armar recorridos, eh, de que se puedan trepar telas, et, etcétera Y eh, en la carmes va a estar intervenida con números artísticos, así que eso es a las 17 horas el domingo, eh, y eso tiene un buena contribución de valor sugerido de 100 pesos, Eh, y esto lo recaudado va a ir a beneficio de la asociación civil así que en principio esos son nuestros dos eventos que se vienen ahorita este fin de semana, durante agosto van a estar habiendo más también eh, se sumaron nuevos talleres al espacio eh, esos talleres son tela y yoga fusión eh, tela y movimientos acrobáticos y danzas urbanas y también teatro para adolescentes así que Eh, bueno, toda esta información está subida a nuestras redes, el Facebook es Espacio Ave Fénix y el Instagram Espacio Ave Fénix, así que están todos más que invitados a sumarse a las actividades.